Como comentábamos hace un rato, la cantidad de actividades que se están anunciando por el Día de la Memoria, el 24 de marzo, incluye la. Los anuncios que hizo la Mesa Provincial de la Memoria ayer entre el Gobierno Provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Cooperativa Popular de Electricidad y otra serie de organizaciones que van desde el Movimiento de Derechos Humanos hasta la ATTP. También juega en esa mesa Jóvenes por Jóvenes, la organización de la que es parte Jasmín Mancilla, a quien ya mismo estoy saludando. Jasmín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, todo bien, gracias por el espacio. No, bueno, gracias a vos por contactarte y contanos qué es lo que están preparando ustedes puntualmente para este Día de la Memoria. Bueno, yo formo parte, como vos decías, de una organización que se llama Jóvenes por Jóvenes. Este ya es el tercer año en el que organizamos un festival luego de la marcha, la, la que comienza en la Plaza San Martín y termina en el Parque de la Memoria, donde, como les decía,、eh, nada, un grupo de, de jóvenes de juventudes organizamos un festival. Pensando un poco、eh, en esta necesidad,、eh, digamos, histórica, l a t e r a histórica, de, de asumir、eh, la responsabilidad de seguir construyendo memoria, verdad, justicia, sobre todo de nuestra generación. Bien, ese festival está、eh, planeado para que sea,、eh, vamos a decirlo así, la frutilla del postre de la tradicional movilización、eh, de los movimientos de derechos humanos, ¿verdad?、Eh, totalmente, sí.、Uh -huh. <risas> claro, porque la concentración sería el 24 en la Plaza San Martín. Convocada para las 5 de la tarde, más o menos, un poquito más tarde, con marcha hacia el Parque de la Memoria. Y ahí en el Parque de la Memoria, ¿con qué nos vamos a encontrar? Así es, bueno, una vez que lleguen, vamos a estar esperándolos con música,、eh, con artistas en vivo, bandas, vamos a tener también inter、eh, intervenciones teatrales de poesía.、Eh, y bueno, van a haber distintas actividades,、eh, como s i l u e、eh, t a z o palmilazo, eh, nada, entre otras cosas. Bien,、eh, ¿tenés ahí un listado de cuáles serán las bandas De artistas presentes? Sí, te puedo nombrar alguna. Dale,、eh, bueno. Por ejemplo, la Banda del Colegio de la Universidad. El ¿Qué, ¿Qué es Estad, la Banda del el... Colegio de la Universidad? Perdón, es un grupo de estudiantes. Sí, que hacen música, de hecho, así, muy, muy resumido. Son jóvenes que tienen 17, 16 años. Y, y nada, la verdad que hacen un trabajo lindo.、Eh, no、¿Y, un pero, ¿Y sabés qué hacen? ¿Hacen rock o qué hacen? Un poco de todo. Ajá, bueno, buenísimo.、Eh, si quieren saber más, van a tener u u t o r Hay que, que ir.、Rival. Bárbaro, sí, buenísimo. Sí. Y, y bueno, vamos a tener el honor también de, de contar con una intervención del grupo de Lápices de la Pampa,、eh, con un poco de adelanto del, del trabajo nuevo en el que, bueno, el proyecto nuevo en el que están trabajando. Bien. Entre muchísimos、eh, otros artistas. Pueden ver la g r i l l a completa en nuestro Instagram,、eh, jporjones. Bien, ahí estaba espiando que está,、eh, a ver, Mono Ambiente, La Insoportable Levedad del Ser, Julieta Pérez Peirán y Juan Fadón,、eh, Vero Yaro Crear, Clara Bruno, Lucía Chiaradía, me chá lo que quieras,、eh, si me querés ir aclarando quién es cada quien,、eh, todo bien. Javier Villal b a y l í a Hernández, Nahuel Troncoso,、eh, Margarita Baraldi y Mariana Rosero, que van a hacer algo, de, algo teatral, seguro también ahí. Sí. Sí,、Bien. sí, va, va, va por ese lado. Bien. Bueno,、eh, Jasmine,、eh, ¿cuál fue el primer contacto que tuviste、eh, como persona, siendo nena, siendo adolescente o qué, con el 24 de marzo o con un relato de lo que fue la dictadura? Qué pregunta. <risa> bueno,、eh, toda mi familia, gran parte, es docente. Mi papá es músico.、Eh, así que yo creo que es una historia que, que de alguna manera nunca desconocí. no, por supuesto, aún no. Empieza a hacerse más grande y empieza a entender otras cosas. Pero bueno, e s d e que soy muy chica, estoy rodeada de esas historias n o de militancia, de política. Entonces, en ese sentido, soy bastante afortunada.、Eh, después, bueno, cuando entré al secundario,、eh, me sumé al centro de estudiantes, fui presidenta, etc. Y ahí fue un poco donde empecé a, a entenderlo más y a sentirlo más de cerca, ¿no? Porque、eh, en esa época, como todos sabemos, pensar estaba mal. Entonces, cuando uno empieza a pensar、eh, de otra manera y a involucrarse en esos espacios, entiende que quizás、eh, en esa dictadura uno le podría haber tocado, ¿no?、Eh, o alguien que estaba muy cerquita.、Eh, pero bueno, nada, como te decía, yo crecí con la historia de la Lilita Alvarado, e l Pinky Pumilla, Raquel. Entonces, bueno,、eh, siempre fue como bastante cercano.、Eh, y entiendo que, que no todos tienen la misma oportunidad y que muchas veces termina dependiendo, lamentablemente, de lo que es c n la escuela. q u Haces es escaso lo que escuchas en redes sociales, así que yo creo que un poco quienes conocemos la historia de Cerquita tenemos la responsabilidad de, nada, de contarla y asegurarse de que, de que se entienda n o ¿Qué, qué significa esto de nunca más, es nunca más, el, el memoria, la verdad y justicia. Bueno, el seguir construyendo、eh, es el lugar que se puede. Bien,、eh, recordad para nuestra audiencia que se renueva siempre,、eh, ¿qué edad tenés? 18. 18. ¿Y estás terminando el secundario o ya terminaste? Lo terminé el año pasado, hace、uh -huh. unos meses.、Eh, así que nada, ya me estoy por ir a estudiar. Pero sí, el、eh, 18 también cumplimos hace muy poquito, igual.、Bien. ¿Y qué vas a estudiar? Me voy a Buenos Aires a estudiar abogacía. Bien.、Eh, ¿Y mientras tanto estás、eh, militando políticamente? ¿Te, te definís así? Te, ¿Sos una militante política, incluso partidaria, que es esa palabra que, al, al que mucha juventud le tiene un poquito de, de, de tirria? Sí,、eh, a decir verdad, sí.、Eh, yo, bueno, desde los 13 años fui vicepresidenta del centro, después a los 14、eh, asumí la presidencia y después, bueno, fui entendiendo y sintiéndome parte de otros espacios.、Eh, nada, porque yo creo que las transformaciones se hacen un poco desde adentro, ¿no?、Eh, y que cuando uno tiene convicciones y, y tiene ideas y proyectos, es necesario moverse, ¿no? Como para poder. Eh, concretarlos, así que sí,、eh, yo diría que me considero una militante política e incluso partidaria. Claro, sos peronista. Soy peronista. Bien, y, y, y ya tenés claro por qué. Más vale que eso es una construcción que te va a durar toda la vida, por qué sos tal cosa, pero、eh, ¿por qué sos peronista y no otra cosa, por ejemplo? Y yo creo que esto que, que te decía, ¿no? uno、eh, se sumaba al centro, o en este caso. A estos espacios con una idea, con ciertas condiciones y la creencia de que el país, bueno, en mi caso creo que tenemos un país hermoso con un montón de oportunidades y, y nada, y creo y intento construir、eh, un proyecto de país que tenga que ver ¿no? con, con la justicia, con la independencia, con la soberanía,、eh, nada, es un, es un modo de pensar el país que habitamos, en el que creo que, bueno, durante mucho tiempo lo hice desde la educación, pensando en que la educación. Construye a los presentes y a los futuros ciudadanos de nuestro país,、eh, y que, bueno, que la educación es la base justamente de, de nuestra patria, y que con eso podemos construir un montón de cosas. Sin generalizar, pero para tener un panorama, ¿cómo ves la, el vínculo de tus pares generacionales con esta construcción de la memoria?、Eh, ¿Hay, hay conciencia, dirías que.? ¿Hay en algunos sectores un ninguneo, un desinterés o no? ¿Cómo? Contame vos, ¿qué es lo que percibís? Yo creo que esta cuestión del 24 de marzo, esta fecha, bueno, lo, todo lo que tiene que ver con la memoria, es uno de los temas en los que en mi generación creo que más consenso hay, ¿no?、Eh, por suerte no, no tengo la oportunidad de escuchar a compañeros cuestionándolo,、eh, a diferencia de otros temas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que el 24 de marzo tiene que ver con esto de. De poder hacer entender a mi generación el hecho de que son cosas que, que no es que simplemente ya pasaron y ya está.、Eh, por eso te digo, creo que es una de las fechas que menos cuestionamiento, y en mal sentido, esto, por ejemplo, la teoría de los demonios o negacionistas, en los que en mi generación menos sucede, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro, claro. Y además, este, buenísimo. Uno no tiene más allá de mi, mi hijo, que es más o menos de tu edad, pero、eh, está bueno escucharlo.、Eh, Que, que tenés esa mirada. ¿Y crees en ese sentido que la educación pública, los colegios secundarios han estado a la altura de las circunstancias? Quiero decir, la cuestión de la memoria,、eh, revisar lo que f u e l a dictadura, ¿lo ven como parte de la educación del día a día en el secundario? Si yo te dijera que sí, si al 100% te miento. Pero porque obviamente, ¿no?、Eh, historia forma parte de la currícula de, de la escuela, del primario, del secundario, etc. é t e r a Pero yo creo que además de los contenidos teóricos, parte de estudiar esa historia tiene que ver con formar el pensamiento crítico y es algo que en las escuelas muchas veces no sucede.、Uh -huh. eh, ¿Y, y ¿lo, lo has podido plantear alguna vez en el secundario? Bueno, nosotros. En escuela tenemos el centro de estudiantes, ¿no?、Eh, y es el 24 de marzo y bueno, el 16 de septiembre por la Noche de los Lápices. Son fechas que trabajamos un montón y bueno, uno de los objetivos del centro es no esto de c i r bueno, piensen de esta manera, sino bueno, acá están las herramientas para que ustedes puedan pensar lo que quieran, pero bueno, siempre con información.、Eh, nosotros del centro, bueno, yo ya no, <ríe> ya no me puedo i r como parte, <ríe> solta Jasmine.、Eh, nada, siempre organizamos, organizábamos. El acto del 24 de marzo, bueno, por supuesto en conjunta o dirección, y bueno, para el 16 de septiembre siempre、eh, p l a n t e a m o s alguna que otra actividad ya sea en conjunto o le compartíamos a los profesores para que lleven、eh, a las aulas con los chicos,、eh, pero bueno, en ese sentido sí. Bien,、eh, Jasmín, contame. Estamos hablando con Jasmín Mancilla. Contame un poco、eh, qué ha sido del devenir, qué es y qué será, si querés, de esta organización Jóvenes por Jóvenes. ¿Cómo se conformaron? ¿En qué instancia están ahora? ¿Y qué piensan para lo que viene?、Eh, Jóvenes por Jóvenes es un espacio que hizo su primer festival en septiembre de 2023.、Eh, bueno, es, creo que todos conocemos un poco el contexto en el que estaba atravesando nuestro país、eh, en esa fecha, a punto de, bueno, de las elecciones. Generales, el, el, el balotaje, etcétera. Entonces, bueno, fue un poco un tiempo en donde en la agenda pública se empezó a instalar cierto discurso que tenía que ver, bueno, y que tiene que ver porque sigue vigente, ¿no?、Eh, el atacar a la cultura, a la educación, a la salud, entre muchísimas otras cosas. Entonces, yo creo que, que tiene que ver con esto de que somos jóvenes que tenemos una visión de nuestro país、eh, en la que muchas veces, bueno, concordamos o y si no, lo, lo discutimos siempre desde el respeto、eh, y nada, y que somos jóvenes que tenemos una visión. Que, que nos organizamos para poder justamente transformar esto que creemos que está mal.、Eh, y bueno, desde el, hace ya tres años, para el 24 de marzo, venimos organizando el festival por esto, porque creemos que, que llega el momento en el que las juventudes y nuestra generación tienen que empezar a tomar la posta ¿no? de, de las discusiones políticas, empezar a sentirse parte、eh, de la sociedad y entender que los jóvenes también somos ciudadanos. Que sentimos, que pensamos, que tenemos ideas.、Eh, entonces, bueno, vamos por el tercer festival. Durante el año supongo que se van a seguir haciendo distintas actividades.、Eh, Jóvenes por Jóvenes también está conformado por chicos de los centros de estudiantes, bueno, del Normal, del NERVI, del Colegio de la Universidad.、Uh -huh. eh, bueno, muy acompañados por el Movimiento de Derechos Humanos también.、Eh, nuestra actividad principal son los festivales, <risa> pero después, como te decía, o sea, la forman distintas agrupaciones que durante el año tienen un montón de actividades. Yo ya me voy a Buenos Aires a estudiar, como muchos、eh, otros chicos de, del grupo,、sí. pero siempre apostamos a esta como renovación generacional, incluso dentro de, del mismo grupo etario. ¿no?、Eh, nosotros n o ya nos vamos, pero hay chicos、eh, muy joncitos, v e 15 años,、eh, y, y bueno, siempre apostamos a, a sumar más gente. n o Bien,、eh, te, te tiro otra pregunta y si querés mandame a, a, al rincón, no me contestes. Pero no, ¿sabes por qué? Porque lo veo instaladísimo en este momento como una discusión que va a, a plantearse incluso electoralmente. Uno de los temas es:、eh, ¿qué hacen los jóvenes pampeanos, las jóvenes pampeanas? Eh, cuando terminan su secundario, que se van a estudiar y muchas veces no vuelven. Esto, esta necesidad del arraigo en la tierra. Bueno, la oposición política le dice al peronismo, por ejemplo, que los jóvenes, las jóvenes se van porque el modelo de provincia está agotado. Eh, eh, eh, quiero que,、eh, si tenés una idea de eso, un panorama, una conversación con tus pares también, pero también con tus padres, quiero tu visión de, de esta cuestión, de por qué hay que irse a estudiar. En tu caso, te vas a estudiar abogacía a Buenos Aires. Hay, también hay una carrera de abogacía o de derecho también en Santa Rosa. ¿Por qué se genera eso? ¿Cuál es tu idea、eh, puntual? ¿Querés volver a la pampa? ¿Qué ves que está n pensando que está pensando la p i v a d a alrededor tuyo? A ver, si, si, te, si te dispara algún pensamiento, me lo decís. Y si no, me mandás al rincón, ya te digo. <risa>、no, t e v o y a responder un poco pensando en voz alta, ¿no? Sí.、Eh, y yo creo que hoy en día somos pocos los jóvenes que tenemos la oportunidad de irnos a estudiar afuera. Eso,、eh, para empezar. No. Sí, ni hablar. De hecho, Jasmine, s t á ocurriendo en este tiempo que、eh, muchos pibes s p i b a se tienen que volver directamente porque la,、sí. la situación económica es insostenible para muchas familias. Sí, sí, totalmente. De hecho, de, de, de mi curso, somos tres los que nos, nos vamos a estudiar afuera, para que t i e r e s una idea. Un curso de casi 30 chicos. Claro, un c h La、10%. mayoría sí que va a estudiar acá.、Uh -huh. eh, eso como primer cosa. Sí, sí. Sería, una, yo, sería en este contexto de, de economía libertaria un arraigo forzado, de alguna manera. Nadie se va de la pampa, pero porque no hay un mango. Es así, está bien. Sí, en ese caso sí. Y después. Considero que, que también desde mi conocimiento personal, ¿no? eh, quizás eh, hacer una lectura general, no sé si, si tengo las herramientas en este momento como para darte una respuesta 100% certera, pero yo creo que somos muchos los que nos vamos y, y queremos volver. Yo, en mi caso, bueno, me voy a estudiar a Boacía, a Buenos Aires, h a c i e n d o una carrera que está acá. Pero nada, un poco por motivos personales y, y bueno, como se dan cuenta, a mí me gusta un poquito la política y el hecho de poder irme me permite, nada, creo yo que yo que tener otras herramientas, pero poco tiene que ver con, con estar en contra de este modelo, ¿no? <ríe> creo que quedó claro. Claro, claro. Y, y, el, y la posibilidad de tomar perspectiva, pero son muchos los jóvenes que se van y, y, y piensan volver, ¿no?、Eh, Porque también muchos de, de los que se van tienen que ver con el hecho de estudiar una carrera que no está acá. Por ejemplo, los pibes que se van a Corban a estudiar. p Sí, i c o o l g a sí, sí, y aparte te aclaro, es... no, no, no, eso no merece ninguna explicación. Yo lo ponía como un ejemplo de algo que es este, culturalmente instaladísimo. Irse a estudiar en el secundario, que además me parece、eh, que también es un crecimiento que va más allá de, de, de lo académico es, específicamente, es decir, conocer otras ciudades, otra cultura,、eh, rebuscártelas sola, solo、eh, en otro lugar,、eh, sí, sí. que forma parte de la vida misma, más vale. No, no, no lo estoy sí, poniendo son, en cuestionamiento, yo. Claro. Son muchos lo, los que se van.、Eh, yo escucho muchos discursos desde la juventud y creo que desde los adultos también.、Eh, no voy a sectorizar el 100% de que en Santa Rosa o en La Pampa no hay para hacer nada. n o、uh -huh. Creo que es algo que, que escuchamos、eh, muchísimo y en todo caso, eso no tendrá que ver con una falencia del modelo provincial que tiene que ver con, con lo económico o con otras propuestas que hace, sino con, bueno, con la necesidad de seguir construyendo cosas en nuestra provincia. n o、eh, qué Sé yo, propuestas de los ámbitos de juventudes, propuestas más desde lo cultural、eh, o incluso difundir todavía más、eh, las que hay, porque de hecho sí, las hay. Bien, Jasmine Mancilla, siempre es un gusto hablar con vos y por supuesto que está el micrófono abierto para que vuelvas a invitar al festival o para que digas lo que se te cante. Bueno, un gusto, la verdad que siempre es、eh, hermoso. Eh, estar en Carnet es un espacio que valoro y aprecio muchísimo, desde lo personal y desde lo político. Agradecer a la audiencia bueno, del otro lado. Y, y bueno, yo siempre digo mucho esta frase que la verdad está un poquito quemada y un poco trillada ya. Y es que las juventudes no solamente somos el futuro, sino que somos el presente. Y yo genuinamente creo que eso no es una frase que está simplemente vacía, sino que somos muchos los jóvenes que día a día los demostramos, que tenemos compromiso con nuestra sociedad y que estamos haciendo algo al respecto.、Eh, así que nada, están todos más que invitados al Festival de Jóvenes por Jóvenes, al término de la marcha en la Plaza de la Memoria. Nosotros calculamos que va a empezar aproximadamente a las seis y media. Eh, pero bueno, la verdad que más que bienvenidos, todo aquel que, que quiera sumarse. Y bueno, gracias por el espacio de nuevo. Bueno, gracias, Jasmín. Un abrazo. Gracias. Jasmín Mancilla es integrante de Jóvenes por Jóvenes. Que, que son protagonistas de este 24 de marzo, una vez más, con la organización del Festival de la Memoria. Esto forma parte de una gran cantidad de actividades que hay en distintos puntos, en Toay, en Santa Rosa,、eh, en el barrio Regasoli, por parte de la municipalidad. Bueno, en este caso, Puntual Jóvenes por Jóvenes, lo que organiza es lo que llama el Festival por la Memoria, es la tercera edición, y repaso un poco las bandas que han comprometido su asistencia: Mono Ambiente, la Banda del Colegio de la Ulpa, aunque es una sorpresa, vamos a ver qué sale de ahí. La insoportable levedad del ser, Vero Yaro, Crear, supongo que es del colegio Crear, Julieta Pérez Peirán y Juan Fadón, Clara Bruno y Lucía Chiaradía, Javier Villalba y l i Hernández, Nahuel Troncoso, el Coro Provincial, Margarita Baraldi y Mariana Rosero y el Grupo Lápices de la Pampa estarán haciendo en todos estos casos alguna actividad.、Eh, ayer hubo un anuncio formal de las actividades por parte de lo que se ha denominado la Mesa Provincial de la Memoria. Una nutrida cantidad de organizaciones hicieron estos anuncios.、Eh, por la Semana de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, estuvo sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos a, a cargo. De Paula Groto, t la Universidad Nacional de La Pampa, aportó ahí el rector o s c a r Alpa, pero también el gobierno provincial, en este caso representado por el ministro、eh, Diego Álvarez, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Estuvo presente la Cooperativa Popular de Electricidad con su presidente Manuel Simpson, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos con la presencia、eh, de Víctor Chavedoni, y además、eh, la ATTP y otras organizaciones eh, anunciaron. Eh, Eh, una serie de actividades.、Eh, el encuentro previsto va a ser el 24 de marzo a las cinco de la tarde. La idea es concentrar en la Plaza San Martín, seguro a, se va a demorar un poco más, y marchar hacia el Parque Provincial de la Memoria, donde va a tener lugar este festival de jóvenes、eh, para jóvenes. Por otro lado, la, la provincia hace su propio acto oficial en horas de la mañana. Eh, en el propio parque de la memoria, a las 10 de la mañana está prevista esa actividad.、Eh, estará el gobernador Sergio Cilioto, de acuerdo a lo que se anunció desde provincia, y después esa actividad va a continuar en la Laguna Don Tomás. Es solo parte de todo lo que está previsto para este 24 de marzo, en que、eh, refrescamos la memoria pidiendo más verdad y más justicia. La Pampa no fue una isla.